Llegaos un atrolunes más aquí no ha quedado tabonero. Principia Fendorella, somos en 101.8 de FM en Radio Topo y pues bueno, principia este nuevo programa. Seremos con bus atrás Dicas 11 como ha dicho lo compañero y bueno tenemos un programa cargadico viene o nuestro compañero Barrenaus de Tierra de Barrenaus que nos charrará de actualidad Atea. Y te extrañemos muchísimas noticias más. También te charraremos da Borina por la Aragonés. que Sí, ide o resumen de que gozamos de fer del de o cabo de semana. Tamén xarraremos sobre aproveitando a enchaqueada do 14 de abril. Xarraremos do consello de Aragón, tá pois un artículo do do blog de Purnas que pois rescatamos. Si de feito está un cabo de semana, pro... pro pleno de actividad en Otocan pues que de no más de celebración de la República, sino también pues de homenajes a anarquistas en Torrero, de charradas de de CNTE de formaciones. Ha estado interesante, interesante. Charraremos un poco también de de esto hoy pues. Llevamos unos cabos de semana pro intensos y este cabo de semana también tendrá lugar o concierto dos Brodis, do cual también te charraremos en convocatorias. Bueno y que aquí continuamos en Orella, eh, remeratos que Radio Topo fa os 20 años somos eh, remerándolo programa Pardatro ¿eh? continuamos con no resumen de o cabo de semana, ¿no? Que ha estado cargadico como hemos dito un poque de de actividad en torno pues a la no más de de celebración de la República como ayerao 14 de abril con las manifestaciones y bellas actividad, sino que también pues se va feito un homenaje que que para o CNT en en o cementerio de Torrero que se facio una mena de de manifestación dica dica o fosal, ¿no? en que yeran enterraos y en se zabuco a a la chen libertaria que estoy luchando pues a favor de o sea en pro de de, de una revolución social y pues vi había unas charradas en, en la asociación de vecinos de Venecia en la carrera Granada que también paraba CNT y que de feito pues bueno trayó a, a historiadores e, e ingleses que, que nos charron un poco de, de bueno pues con muchísimos datos la verdad yo plegué casi a la, a la fin ¿no? que no, no podía estallar en el pincipeo de de acharrada pero sí que que nos comentó con multismo con multísimos datos de de realidad de de ascolectividad y de y más que más de la realidad libertaria en en Aragón en en el consejo de de Aragón sí consejo que bueno tiempo tiempo charlaremos con más calma pero pues eso la verdad que un un dato pro interesante pues saber todas estas cositas y pues bueno más cosas de cabo Semana que hemos tenido cabo Semana, había una borina por la Aragonés parada sí. por Nogara y, y Faulans sí, bueno, que estimos poqueta chen, pero, pero bien a no y, y yo, bueno, yo lo más destacable, o, o a lo menos bueno, yo también plegué tarde, no que no, no puedo charlar de sí. las collas que yo también, o sea, que... que tañeron lo, los primers pero bueno, pues había una, una propuesta musical que eran los Mahama Eh, que era un poco rara y de verdad ¿no? era pues música tradicional aragonesa mezclada mezclada pues con toques árabes pues bueno sí, un, es... curioso pero pero interesante verdad sí pues pues eso pues, pues tenía pues, la, la gaita chiflo pues un poco de, de vientos yo creo que los vientos eran pues un poco la parte aragonesa no eh, y, pues pues la percusión era más pues eso pues más, sí, más a, africano y este rollo Y, y bueno, y la, y la voz del Do, do Cantaire de, de Don Nadie, que Don Dengun, <risa> eh, que yo siempre. <risa> bueno, ye, <oy> va. <risa> ye, se, se ha colado, el de Don Dengun se ha colado por aquí. <risa> eh, pues yo, no, yo, una persona que a yo particularmente, pues me, pues, me paréis impresionante. Sí. Un, un, re, de... un registro vocal eh, brutal. <risa> sí, sí, o sea, que no lo haya visto, por favor, pues que aproveite, pues pues goza de estar en, en los cabarecitos que fa dado Da y, y bueno y como nadie en muchas movidas a yo me parece impresionante lo que fa con la voz ¿no? si yo que tengo una voz tan trapera y todo eso y que se me ha la de camino pues me parece impresionante y os recomiendo que lo veigad en que podad. Pues sí, porque fa muchas vidas, se te, se te la de camino <risa> y porque echar muy <risa> Bueno, más cosetas de o cabo Semana que somos estados la resta que nos podemos hacer crónica y que esta viva tabalao que somos una mica ocupados, eh. Ya se veía ya. Y con la primavera fe va mucha gana de cosas en el parque y se olvidase de to. Bueno. Yo yo sí que quería comentar un poco que una noticia que salió el otro día en Arredol, un medio de comunicación que lo usamos de de emplegar muito, lo femos servir aquí muito en en Fendorella, que lle de raio aragonés, eh amanixe unha noticia eh que negará eh la asociación y Escuela de aragonés, dixaba la coordinadora Trilingüe. Bueno, para los que no sepaz un pouco de que va isto, la coordinadora Aragonlingue nacio ya fa moitas añadas con un pro eso de que si cuando salió la academia de Aragones se decía chuntos por el Aragones y este un proyecto que complegaba y arroclaba a muitismatchen eh, tanto patrimonial como como de toda la del digamos de movimiento de defensa del Aragones no tanto ya bueno mesmo partidos políticos cuento que Vineva no vinía vio sí. partidos políticos de toda mena eh, eh está este este esprito que tenemos juntos por la Aragones de complegar en, en, en todos juntos y en, en un mesma en un mismo camino ¿no? en un mismo objetivo eh, según tesnogra pues dicho de estar eh, paten tener esta coordinadera por eso era la, la suya salida no se veía que pues que esta coordinadera en Zaguerías, esto ya ya lleve una opinión más personal pues seguía enderezando digamos, en a motivos un poco más políticos y, y de endreceras con un cariz más de personalismos, ¿no? A ahora eh, se veía pues, que, que esta coordinada dice de tener un poco de sentido ya si se, si se es convencible a manullar y la chen se navega más de, de atrás trazas. Había, pues bueno, eh, Chuntos por la Aragones, que estió la, la experiencia de que salió un consenso con un noventa y pico por ciento y de que salió lo que era eh, la Academia por la Aragones, eh, y aunque se ve reflejada muy tismachen de opinión, ¿no? y una, un ejemplo de, de lo que sí que se puede hacer. ¿Eh? con un treballo con un treballo de zaga con, con vamos y con, con visándose un poco <ríe> o tiempo y las fuerzas pues se pueden hacer eh, plegar en estas en estas historias y ahora queríamos pues bueno que, que, que se puede plegar a se puede ye, plegar a hacer otra cosa que no sea que no sea un no, con unos tintes tan políticos ¿no? como, como esta zaguera coordinadera de aragón trilingüe que bueno que, que no lle tanto tan políticos en o mal sentido da parola, no, eno eno pior sentido da parola. Sí. Como lo veis vosotros. Isto está o parece que que era la disertación personal. Pues bueno, una verdad, pues sí que sí que pues se apareixen como pues muchas vegadas personalismos y y pues se manulla una mica, pues lle esclatero que no que no va a tagarra puesto, ¿no? Y bueno, la verdad que esas acciones de coordinadora pues han estado casi nulas. de suya fundación y pues no sé qué quieren hacer la verdad. Okay, igual sí que sería bueno que decísenos un poco lo, lo, lo que se plegó a hacer, claro que lo hemos nombrado un poco de camino con, con Chuntos y lo que ha feito esta coordinadora, ¿no? también para Bueno, cando se face o Chuntos por la Aragonés, ante parte de fer unha ripa rienda de accións por o Pirineu en cada puesto aunque iba la presentación no de que xera o proxecto de Chuntos por la Aragonés e que iba a salir de Chuntos por la Aragonés que xera o proxecto de unha Academia del Aragonés en cada lugar que iban de o Pirineu, se fea la presentación e se fea una ripa de actos para presentar o proxecto. Que se ha feito con esta coordinadora? qué se ha feito un concierto exactamente concierto en pilas Con, yo creo ese no ese, bueno o primer acto si no remero mal Estió la eh, la redacción de un manifiesto eh, y se si llega el de fraga el de presentó? fraga sí sí sí que se presentó en fraga en unas jornadas pues que organizaba creo que eran estos del Matarraña eh Ascuma, ascuma, ascuma, ascuma. eso gracias ascuma. Y, y bueno, hizo este la presentación del manifiesto, sí que se principió a mover un poco Pues igual como se fació no en Osullodilla lo de Chuntos por la Aragonés o Manifiesto por la Unidad de Aluenga Que, bueno, que ni de luena ha tenido tanta repercusión, ¿no? Pues sí que lo aprobó el concello, pues que ya era eh, gobernado pues, por peso de Chunta, peso de Izquierda Unida Bueno, co concellos aunque no está o par y o pepe, ¿no? Y, y después a concierto, viste que un tapilas y yo creo que como coordinadera no han feito la reacción más no lo sé si me equivoco no me, su me, no me suena la verdad. bueno pues eso está un poco resumen digamos de lo que ha puesto estar juntos por Aragones y o relevo que premio esta coordinadera que ha probado de y se espíritu pero bueno, sin garra sin garra fuerza sin fuerza vamos Paris, agglomération Ce matin L'abbé Pierre est mort On l'enterre sur TF1 De clochards retrouvés morts Près du canal Saint-Martin Ce matin Le CAC va de l'avant De soldats de moins Pour l'Occident D'ici, civils de tuer à Bagdad Dans les bras sanglants du djihad Toi et moi ça, on n'apparaît pas, on se contente de tout d'être là On sème et puis voilà, on sème. Ce matin, menace de grippe aviaire Trop de fâchismes en Bavière L'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger Ce matin, rapport sur le climat Il ne survivrait que les rats Des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.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 Plus de vent, on s'aime Ce matin, il fait presque beau Ça tombe bien, je me suis levé tôt Avec le coq et les oiseaux Sans journaux et sans météo Ce matin, j'attaque un autre jour Avec toi mon amour Cette journée durera toujours On n'en fera jamais le tour. Ça, qu'on m'apparaît pas Aquí continuamos en Fendorella y ahora, pues, aprovechando a enchaqueado 14 de abril, pues bueno, el aniversario, segundo, o, el aniversario 82 en París de la Segunda República Española, pues bueno, te a charlar de un feito que ocurrió en Aragón, eh, importante en esta tierra, que estuvo el Consejo de Aragón. Y pues bueno, eh, hay malas que a Bels eh, Españolista, Republicanos Pues no les faigo yo, según y cosas Como Bels, eh, Cadillos De Listeros podría clamar Pues tosimos a, a A charrar pues, Un artículo de, de Blog de Purnas Que pues bueno Yo hazaña hazañado de Aragón, que ya llevé yo Pero bueno, ye que, ye, bien Feito, taista taista Te está, está calentada, comento O sábado 11 de Agosto ea, pues bueno, moi atosodito llevei yo, se feaban 75 años a disolución do Consello de Aragón, por orden do goberno da República Española e feito por as tropas do comunista Lister. Fa pensar que neste país que fa grandes fiestas en bels feitos históricos, como os sitios de Zaragoza, Compromís de Caspi e tal, o 75 cabo daño da destrucción del único goberno autonómo aragonés dende 1707, non teniu gara repercusión dende o goberno, pero que non, ni nos medios de comunicación, ni en buena parte da sociedade. pero a intención diste la intención diste post mayor remedais esa experiencia de gobierno libertario si es un realizado por Eliasinas y autónomo con todas sus luces y sombras sin entregar eficacia a sus intenciones de que acotolo xe modelo que este o gobierno republicano español con la suya bandera tricolor que veuns aragoneses en cada fan servir en manifestaciones y actividad varias. La República Española da Guerra no era la misma que se creó en 1931. Por la situación bélica y por apoyada la influencia dos comunistas, pero veros dos personajes si que estiron los mismos. Por ejemplo, el presidente Manuel Azaña. Los suyos diarios de Isambellier, que permitió que el ejército republicano ocupara Casp, capital de consejo, detenese al presidente Joaquín Ascaso y acotó la experiencia única en el mundo, como estilo Consejo de Aragón. Los diarios muestran un gran clasismo, un componente mes mes mesiánico como único salvador de la República Española contra todos los entrepuces y, mismo, ciertas dosis de antiaragonesismo. Además de producir sí, un refugio intenso contra el movimiento libertario. Resulta curioso también comprobar. los perjuicios contra el gobierno autónomo aragonés no eran iguales contra los otros gobiernos autónomos que feogan y desfeogan en esa república de guerra, o catalán y o vasco. Dicen los diarios Azaña que Consejo de Aragón, Junmastos dos puces que ha de sufrir en cuentas de da diarta ganar la guerra. Y es que bel cargos de consejo eran poco más que criados fanaguire. Y es que el presidente de república no debe recibir a los representantes del Consejo de Aragón, navegada que se ha decretado a su declaración. Diz y Diz, pero mejor que siga el quino, quino que nos aclare qué pensaba sobre Aragón, el Consello y aragoneses. en aragoneses. que las gentes del valle acudieron a la raya a convencerse de que otra vez ondeaba la bandera nacional. Nacional, puede eh, dar que se referirá a la, a la tricolor. Como ya se han mandado carabineros, los agripantes del Consejo de Aragón, creación de Galarza, se permitieron no darse por enterados. Con este motivo le he preguntado al presidente del gobierno cuándo disuelve este consejo, sustituy, susti, sustituyéndolo por uno o varios gobernadores. Está dispuesto a hacerlo y a meterlos a la cárcel, para lo que hay motivo sobrado, en particular respecto de Ascaso. he sabido con asombro que uno de los consejeros, entre cometas, lo en el original de Aragón, es un sujeto que fue chofer mío en Madrid en 1935. Ahora gobierna en Caspe como sucesor de Don Martín el Humano. Los consejeros, con Ascaso, han venido a Valencia para tratar con el gobierno. Ni el presidente ni los ministros lo han recibido. Bien está, pero hay que suprimir el consejo. Así pensaba no pensaba azaña, o bien que azaña, del consejo de Aragón. En las siguientes de entradas del diario también le exclama: ¡Banda! Se pena que no detenes en ascaso una visita a Valencia y respira tranquilo cuando el presidente del gobierno español le asegura que en invierno 11 batallones comandados por Lister contra el Consejo de Aragón. Una otra ocupación como en 1591, el 1707 y 1808, y como la que en 1936 enfrentaba desde el occidente de Aragón con las tres capitales en manos dos fascistas. Puede estar ya hay hora de meter en valor lo que supuso el Consejo de Aragón, más que más en Aragón, con las suyas herros y a suyas virtud. ...pero como experiencia única de raza aragonesa, de autogobierno libertario y colectivista. Y da ello, ahora que se fan 75 años de suya ocupación militar, no hay además remirar una de sus declaraciones de intenciones políticas, en letras de oro. El Consejo de Aragón aparece por la voluntad del pueblo aragonés, liberado del fascismo, como exponente de su propia singular personalidad... ...que resurge a través de siglos de sometimiento a un poder despótico y centralizador... Yeah, get a hands in the air, sir. Woo. yeah, then you will get no hurt, Mister. No, no, no. Bueno, y hay, hay yo antiparte de este artículo, lleno tocan a la República Española, sí que me cocaría charrar porque siempre tenemos una ambiesta, pues de la República, no como y que de feito, pues sí que estoy y es verdad que trajo como muchas libertad, y por otro costado, arran lingüístico charrando, sí que por ejemplo tenía mucha cabida o catalán y o vasco, como bien se ha arran de esos nacionalismos, pero en Aragón teníamos pues, todo lo contrario. Y, y también que al contrimostrar pues que el aragonés eh, esté una luenga que la república no le fació, a la república no le fació guaire y de feito pues se enviaban muchas maestras y maestros tal o pirineu que, que sí que por ejemplo había ejemplos que, que lo aprendieron pero muitísimos atros que de feito lo estión prebando de acotolar sí. y pues bueno la verdad que y una cosa pues que no igual no se sabe no se sabe tanto pues si piensa a lo mayor más eno franquismo en otros tiempos una república pues también se fació un buen trabajo de exterminio de, de las longas de aragón uh -huh. porque siempre pues hizo lo que comentó que país como que la, que la república pues esto pero bueno también can, cal comentar estas cositas que siempre se nos quedan en otro tintero y que bueno nosotros no las queremos disar pasar yo, yo creo que a ver también lleva una Bueno, quiero decir, eh, probablemente pues en, en mucha chimb lleva una intención buena, ¿no? De, de generalizar esa educación básica a toda la población aragones, bueno, a toda la población del Estado español, ¿no? Y, y de Aragón en concreto. Pero claro, como ese españolismo ya tan asimilado y tan tan interiorizado, ¿no? Pues, pues, pues eso, pues eh, desculturizaban a los Aragones voluntaria fablans, voluntariamente, sin mala intención igual, pero pero ofendó mal. Por ignorancia por, y muy tachín, pues también féndolo a sabiendas de lo que feba, ¿no? De, que de que lo, la luega claro. no, no era institucionalizada, ¿no? La aragonés así no es como lo vasco, ¿no? Lo catalán sí que tenían bella amostranza, aunque estás chico rona, pues la Aragón es como como ahora casi pues. pues. Sí. <risa> Continuaba en una... Un, un un run, ¿no? De, de, de fito la escuela continúa estando una una fase de ac aculturación, ¿no? en la longa propia ahora mismo, o sea uh -huh. que Bueno, y creo que ya he plegado lo mío turno y como ya pues todas estas semanas, bueno, todas estas secciones que estoy veniendo en esta temporada de Fendorella... Pues lo que paréis que le mola a la chen, pues el ateísmo y que le meta caña a la iglesia católica y, y a todas las iglesias, pues, pues íbamos a continuar ¿no? con, con esto de meter caña a la iglesia. Güey eh, lo que, que le va a comentar, pues un vídeo que vi a poco que me envió, no sé qué, de que ha feito la conferencia episcopal española y que Os vídeos y titula, lo tenéis todos en Youtube, lo íbamos a meter un poco pues en, en audio y tal, y, y una asignatura apasionante, valores para toda la vida. A ver, Va saliendo una, una clase con mucha ta y, y tal, muchos niños Dentro de lo profesor, todos voy describiendo el vídeos, Lo, lo podéis ver después Muchos niños de muchas colores Listo, ahora en Se posan todos, una autoridad Buenos días, algunos ya me conocéis Para los que sois nuevos me presento Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso cuando venía de camino a clase. Bueno, bueno, atura, atura, atura. Un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad se... Bueno, eh, lo primero que comentar, pues eso, pues la, la clase, ya te os digo, pues bueno, la conferencia episcopal y la iglesia en general, pues ya sabes que quiere transmitir una imagen moderna. Ya la vez lo que afleto, pues ye una, una clase pues como las que vi ahora, pues muy con pues eso, con negros, eh, creo que vi a Belindú, que se le pues, eh mujeres, hombres Y he de dar que estoy en una escuela pública, porque en cualquier escuela privada sería imposible trobar todo esto, porque ya se sabe que, que había una criba, ¿no? que, que trigan a, a la alumna ya, y que ni de coña había, habría tantas colos, ¿no? en, en una, en una clase privada. Eh, ya sabes que por ley tampoco no pueden dar la de entrada. que es lo que fan? Pues meter otros entrepuces ¿no? Amagados, pues uniformes que son imposibles de, de mercarte a una familia humilde, condutas obligatorias hasta asociaciones de país y maíz prácticamente inexistentes, su viaches, su cosas parellanas, pues siempre da amagatóns, ¿no? prevando de, de burlar la ley, ta que toda la chen no, que no pueda pagar, que no siga de la clase que él es quien, eh, pues pueda adentrar pueda eh, allí. traman también la clase yemista, Que esto, pues, ahora es normal, pero mientras muchas añadas no han no estado, yo, de feito, estoy en un colegio que no que no era misto, me, me confieso aquí. Y, y de feito, lo que quieren que... Bueno, lo que quieren, no, lo que... son prevando de que se pueda subvencionar, ¿no? Fue a poco, pues, una sentencia del tribunal, no sé qué historias, eh, pues, sentenció que no se podían subvencionar los colegios que se regasen por chenero, pero, eh, ahora, la, la reforma de la ley de Luengas que ya intentando Bert, un ministro de Educación, pues, pues quiere tornar a, a dejar que se subvencionen colegios, aunque la mitad de la población, pues, llegue amarguinada y no puede no puede entrar en las mismas condiciones que, que la tramitan Bueno, esto simplemente en cuanto a la composición étnico, cultural, sexual o de género de, de la clase. Continuamos. Seguiría dedicándome a esto. Se sienta. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Ay, que principia la música. <risa> Imagino que estáis aquí por diversas razones. Atura, atura, aquí, atura, aquí. Muchos... Bueno, eh, ha dicho otra cosa también eh, Que chusta ha quedado en, en la mitad Un compañero me ha preguntado extrañado Si de verdad continuaba dedicándome a esto Claro, yo profesor de religión Que no oye lo mismo que cualquier Otra amena de profesor Los profesores normales o los profesores de cualquier Otra asignatura Eh, pasan por, bueno, en la pública, en la concertada no, en la en la pública pasan por un proceso de selección que se claman oposición, van unas pruebas muy duras, se pueden ir tal otro culo del mundo, eh, en fin, bueno, una, una cosa vaso controlada, transparente, con unos exámenes, unas historias y tal. Los profesores de religión más ni menos, bueno, y Cal decir, que los procesos de la pública, una vegada que consiguen la suya plaza, pues al tubaso tienen trabajo tacutio, ¿no? Eh, sí que los pueden forachitar, ¿no? lleve verdad, eso de que sean inforachitables, pero bueno, yo creo difícil. Han de apretarle fuego a lo colegio, u, u bella cosa, para que los forachiten. Mani menos, los procesos de religión, ta que los forachiten, pues simplemente pues, han de, por ejemplo, divorciarse, u bella cosa sin as, ¿no? Los procesos de religión, hasta que no lo sepa, pues los eslice la iglesia católica, los pagamos entre todos y, y entre todas, y y son despedidos con con cosas pues tan arbitrarias como que que sigan divorciados, ¿no? Eh, en cual siquiera otra empresa de un mundo, bueno, de mundo occidental a lo menos o, y mismo del que no y occidental eh, por discriminar a una persona porque sea si divorciada uno te chapan la empresa, o sea, y y, y no no solo no le enchapan, sino que, que le subvencionan con fondos públicos que él se lisena aquí a de dar esas clases, ¿no? Ay, oye, una vergüenza. Continuamos con el vídeo. Muy bien. Vídeos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano, otros porque pensáis que esto es fácil. Dale, eh, atura, que diga. Voy. Los motivos. para eslesir religión. Remeramos que yo un vídeo de la Conferencia Episcopal para aclamar a la chena eslesir religión. Y unos por vos, vuestros países, yo creo de todos. O sea, no había garra persona que conozca yo que diga eslesir religión voluntariamente, pero bueno, y es verdad que vi habrá, creo que sí, ¿no? Y en la práctica, de verdad que son todos los que lisen religión por los suyos país. Más que más porque un zagal de 12, 10, 14 añadas no puede slasir, porque siempre son los suyos países los que slasen lo que, lo que van a, a dar. y también porque somos en un entorno culturalmente católico cristiano bla bla bla bla bla eh, quiero decir si esa persona si os suyos países en nazi o en un entorno eh, pues de musulmán pues es les irían religión musulmana no y de, y de dar Eh, de efeito, cuanto más creéis, y estos son datos que, que hay una constante, yo creo de, que se puede slasher religión o no, cuanto más creéis la alumna más libertad tienen tras slashear las clases, menos slasher religión. Los datos de curso 2011-2012, pues son que un 72,4% de educación infantil optan por religión, optar y, y un eufemismo, ¿no? Tienen 5 años, no optan, no optan sus paises. 5. Eh, puntos eh, perdón en primaria 77 en eh, eso 65 y en bachillerato aunque ya sí que de verdad al tubaso casi toda la chen puede deslegir un 43,4 por ciento y baixando de, de la alumna ya después dice el libro de chirman aquí se confirma que hay una escuela pública en la escuela privada no heredan los libros de los Chirman, los libros de los chirman los heredan los pobres y, y es pues, que hay una asignatura fácil y es tan fácil que no puntúa o sea, tú puedes estar en la clase de religión pues féndote porros que importa igual porque no te va a puntuar eh, de feito y está ahí una de las cosas, talló más grados que prevó de fero gobierno de Aznar con la suya reforma educativa que inventó Pilar del Castillo cuando, cuando ya era ministro ¿no? que ya era prevar de que, de que la asignatura de religión puntuase y que puntuase tal la selectividad Claro, pues en cualquier colegio privado, concertado un opas, eh, lo que van a hacer es meterte un 10 en religión para que tengas la, en selectividad más opciones de deslegir a tuya carrera y, bueno, pues siempre pues, estar en, en desigualdad de condiciones con, con la pública. Y de feito o ministro Ver, pues ya ha soltado bella perla en esa, en esa andrecera, ¿no? Pues de, de tornar a, de, de prevar de que la, la religión eh, siga puntuable de cara a la selectividad. Continuamos con un vídeo Sea cual sea el motivo Me alegro de que estéis aquí Nos ha jodido te Lo el que trabajo. vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco Gracias a una manzana Como la de vuestro compañero Bosco Newton descubrió la ley de la gravedad Algo similar Sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura Y vosotros Sois algo parecido a una manzana Depende de vosotros Estar toda la vida colgados de una rama Viendo pasar el tiempo O lanzaros del árbol Y ser útiles a la sociedad no ¿Cómo te llamas? Mar... Atura, Atura, Atura aquí Mar... eh, Bueno de parte T de lo emotivo tre Tremendo, ¿eh? <risa> y una pena que en la radio no se puedan ver las caras Porque <risa> a cara de Marrenau Llega <risa> la. Tabiela. Yo he quitado un mocador de la pocha <risa> No, no lo, bueno, ya vi yo en ese video, pero yo que antes más le pregunta al negro. O sea, yo, que, <risa> pero yo que son todos negros en esta clase de religión. Sí, también también es verdad, también es verdad. Que además, no sé, pero casi todos africanos que viven, a lo menos en Zaragoza, son árabes. No sé que van en clase de religión católica. Sí, sí, no, pues ya verás que vi a un hindú. O sea, es <risa> absurdo. Bueno, o oh maestro, ayer me dices que oye afgano y me lo creí, ¿eh? También, también. <risa> que, Tiene un aire, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno. hizo eh, el bosco este, que, que bueno, en marroncillo, eh, que le va una manzana en clase. Yo no sé quién le va... Tú has levado manzanas en clase y la dices encima de un pupitre. Yeah. Esto es clásico de llevar manzana sí, todo. Sí. todo maestro, ¿no? que como está en el año 40, pues, pues claro, pues, pues le van manzanas a esta clase y es absurdo. <risa> Dime, pues... llave ya veis, y era ¿eh? para hacer el ejemplo que es o esperanza aguirre o una botella de las manzanas la manzana y la pera que no se chuntan bueno y es curioso no que principien con newton newton que era que era un físico de bueno que que de feito revolucionó la física no eh, y que lo metan o como primer ejemplo de, de de una cosa que fa de la religión no que lle justo lo contrario a, a la ciencia y a los procedimiento científico no newton no descubrió la ley de la gravedad gracias a la manzana le cayó una manzana a principio a pensar tal y tal era muy bien pero este tío y era un físico de puta madre que, que descubrió muchísimas cosas que fació muchos modelos matemáticos y que también fació muchas fateras porque el tío ya era alquimista antiparty de, de físico no y que lo fació con o método científico observación experimento replicabilidad pues esas cosas que no tiene precisamente la religión ¿no? Cal remera también que, que Newton no llega católico y que era reanista. O sea que este este mozo, para los que no sepas lo que es el arreanismo, por ejemplo, pues no, no reconoceba la, la Trinidad. La Trinidad que para quien no sepa que es la Trinidad, ya que eh, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, uno y trino, y, y estas cosas. y es curioso también que es lisan bueno no es curioso la mona fitas express, no que, que es lisan a newton que, que sí que era pro religioso arrianista pero religioso y que no haya entrega pues que misión pues a otros científicos notables pues como galileo galilei eh, que tenía una pro profura con el papa que le fácil retractarse de que la tierra tiraba redondo do sol que como todos sabes pues mentira eh, a miguel de servet que lo creemos la inquisición o a charles darwin que encara continan pues eso pues eh, prevando de, de vulcar las suyas teorías que han estado confirmadas por muitas y muitas y toneladas de de pruebas a eso no lo nombran nombran a, a Darwin y encima lo nombran con una manzana que le va un gacho a esto que no tiene cosa que Biller con que no tiene cosa que con todas la, las teorías que facio continuamos con un vídeo muy bien te gusta dibujar sí. te gusta la pintura ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música. Atura, atura, atura, atura. Antes de que vaya con el del pinganillo. Iso... Eh, Aquí comp comprenderéis por qué feban las pinturas y estas lichosas, coño, porque les pagaban. <risa> y vamos a ver, aquí tenía perra esta parda a la vez. En, en los tiempos de Leonardo, Rubens, Miguel Ángel y el Greco, pues la iglesia la iglesia les pagaba hasta que fuese pinturas y porque antimás la iglesia copaba toda la cultura que lleva. en que la iglesia de eso de Copar y sacultura pues se facieron cuadros de otras cosas. Warhol pintaba potes de sopa. Dentro de 100 añadas veremos una natura de potes de sopa? No. Goya pintaba mujeres desnudas. Claro, o, o, bueno, eso ya <risa> Usted, Leonardo hizo todo también eh y ahora Hombre, las las y las las una paradocha. ¿eh? Y me, y me <risa> sí, sí. sí eh, ah. eso, pues, Claro, y que el, la, la omnipotencia que ha tenido, la omnipresencia que ha tenido la, la Iglesia Católica, pues ha marcado todo, como veremos ahora, en, la, en toda la resta de ejemplos que va, que va metiendo este hombre. ¿A qué aprenderéis a escuchar de manera distinta? ¿Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual? ¿Cuántos de vosotros queréis ser.? Abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos. Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis Atuamos. ser economistas... Y se... Y se lleva el sal, sal. <risa> Hay una feito gracia, la de la loseta de 50% de, para de Aturaus, desempleo <risa> es de venidero, ta, chao. Me encanta que me falla ese comentario, porque la loseta, la loseta, yo no sé qué ha pasado antes por esa clase, pero tiene ecuaciones matemáticas, elementos químicos, 50% aturados, o sea, hay una cosa, han dado todas las asignaturas de vez y ninguno ha borrado la pizarra. Ah, igual ¿y porque quieren meterlos saturados en bella disolución o no sé. Yo creo que como ye pública no tienen para borrados. <risa> Mete recortes también en la pizarra, en la loseta. Claro, claro. Bueno, eh eso, pues continúa con, con la deleria, ¿no? Con el argumento el argumento de la, la polideza, ¿no? De que como la como los cuadros pues son de religión y la y la arquitectura, ¿no? Pues que feban iglesias, pues claro, pues y que no vieva ningún que pagase otra cosa que no estás en iglesias y palacios, la nobleza y la y la iglesia, y eran los que tenían perras taparda, a la bueno, tapar la vez y, y, ahora y ahora mismo, ¿no? Que que, que continúa todo alto eso igual. Y, y Antima, bueno, lo que ya lle la, la, la historia, eh, la música, ¿no? Que charlan de la música, de, de cómo ha influido la, la religión la música, que lle, ¿verdad? Eh, pero lo fan con un gacho que lle escuchando los cascos en clase, primero, que, que, que, que, que esté llevo el rato charrando, <risa> que no le ha escrito todo lo de antes, con lo emocional que lle era. Y, y más ¿tú te crees que ese gacho lle escuchando a Bach? Sí, escuchando reggaetón Coliseum. Claro, o sea, que los lo de Villiers, en los vídeos los Villieres, lo, lo ¿no? Y, y bueno, y todo eso ¿qué? hizo estudiar historia del arte? No. a estudiar religión? No. Y que prebando de hacer como si como si se hiciesen a estudiar esas cosas, ¿no? Que que yo muy bien, o sea, yo yo me encanta el arte y me encantan los cuadros, bueno, los cuadros no tanto, pero la arquitectura me, me fa muy to goy, la música me fa muy to goy. y eso no tiene cosa que ver con la religión y yo he dado clase de religión muy añadas y nunca me han mostrado historia del arte en todo caso, en historia del arte aprenderé historia del arte y aprenderé por qué esas personas eh, pintaban esos cuadros, feban esas, esos edificios uuuh, feban esa música eh, continuamos bien políticos, empresarios ¿de verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Atura, por Dios Será, nunca no me dicho. Políticos y empresarios, oh. y eso a lo que aspiran los jóvenes, según te so maestro de religión. Políticos, economistas empresarios que evitarán la crisis. <risa> y que, no lo sabemos, pero los políticos, empresarios y economistas de agora... Y católicos. No han estudiado religión. <risa> y se y era un problema, que los políticos de agora no iban a estudiar religión. Joder, aquí todos... Manteniéndonos, pillándonos unas delerias, que para qué, que si, que si o capitalismo y no sé qué, y con fer una clase de religion, ya ya era pro. Me cago en la más serena. Y que, pues eso, pues pues a, eh, bueno, ahora va a decir una frase brillante, ¿no? Que, que ahora va a decir, ¿será aquí aún aprenderé a un fer a mejor inversión que podré hacer? Efectivamente, en Lopus Day. Oye, pagar la conducta y ya, pues, pues, es ayer la mejor inversión que, que podré hacer, ¿no? al menos está ahí, está Zaragalla. Se me ha olvidado decir antes que, por cierto, la música en la religión eh, es, La religión en la música, de dar que ha influyó pero en la música d'agora En la música d'agora ha influido muchísimo más la música negra de África o de, de América Que u, u los Rolling, u, los Beatles o Elvis Presley Que también son influidos por la música negra que el neoclasicismo europeo Hombre, todo reggaetón lo único que influye es el sexo arresta bueno, no influye También, también, pero quiero decir En todos los ritmos de ahora La presencia de un neoclasicismo europeo Joder, ¿cómo ritmos de ahora? Eh, pues eso, pues sí. y, y, Radida Continúa sí. Donde aprenderéis cuál es la mejor inversión Que podéis realizar Y de la cual dependen todas las demás Porque lo que determina El futuro de un país No son las personas Sino dónde ponen el corazón Esas personas Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas fateras, cosas todas muy fateras. importantes Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido Esta asignatura os ayudará a vivir aprovechar cada instante Estad despiertos Dejaos sorprender Y yo prometo una asignatura apasionante una asignatura aunque aprenderé a odiar a toda mujer que pueda decidir sobre suyo cuerpo a cualquier persona que no tenga la sexualidad como yo diga que la tenga en cara que yo no conozca a mía sexualidad una asignatura aunque justificaré los genocidios y las dictaduras más sangrientas de la humanidad como mola Y se oye todo. Bueno, pues ha estado bien, ¿eh? vídeo ye... No, no entiendo bueno, no, no. esta no, no. <risa> Por favor, examinad cada detalle de vídeo porque llegué lo de la pizarra, como decías, lucía, es brutal. <risa> ye que lo ahora nos comentando ahora, en vaginis, que aquí llegué a micro en bajinis, que meteba lo de futuro, tachao, y eso también y era maravilloso. Cualquier detalle. Si París se va a cualquier cartel de todo de las manifestaciones de stop desahucios, u. U de Juventus sin Futuro. Le van ese rollo. Sí, sí. Son así de modernos. Bueno, si te os paréis, sentimos una canta. Y pues continuamos. ¿Por <risa> Ich hab's von einem Bekannten erfahren Du hast jetzt einen neuen Freund Zwei Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr Und ich lieb dich immer noch so sehr Ich weiß, was dir an ihm gefällt Ich bin arm, er hat Geld Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht Schlappiges Damenrad Doch eines Tages werde ich mich rächen Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät Zu spät, zu spät, zu spät Doch dann ist es zu spät Im Theater gewesen Ich hab den nur Fix und Foxy vorgelesen Du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Fritz Der Gedanke bringt mich ins Grab Er kriegt das, was ich nicht hab Ich hasse ihn, wenn es das gibt So wie ich dich vorher geliebt Ich wollte ihn verprügeln, seinen Supermann Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann Doch eines Tages werd ich mich rächen Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät Eines Tages werd ich mich rächen Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen, dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenne ich dich nicht mehr. Zu spät, zu spät, zu spät, doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät. Y ahora ayer nos charlando que nos ha comentado Barrenau que las navatas vienen ya firmes por Gallego, 23 de abril has dicho. exactamente o 23 de abril, Sanchorche día de Aragón, pues baixarán las navatas de Murillo, creo que la salida pasando por o de santolaria. por o de santolaria de que lleva un mente <risa> pro emocional, ¿no? Y, y plegándote a Viscarroes, a la Placha de Viscarroes, pues que hasta ya ya se hecho un tato la Hén y bueno, ye... y, esta, y esta ya la, ya habrá placha porque va a estar, no sé, los mayencos no sé cómo basarán. si a los ríos tan tan a rebutir, va a estar le hacen furos, yo no sé, no sé si regularán el de alto o qué, pero pero sí, sí, este año se las van a biller Va uh -huh. a estar fuera. la cabra rolla. <risa> <risa> Más cosetas, los Brodis que nos ha meso la compañera, la cantada a los Brodies Sí, los hemos sentido de fondo. A suya canta cuando salga el sol. Ahora han quitado un nuevo disco recientemente. Y bueno, fan concierto este sábado. Sí, lo presentó en fa, fa un tiempo en la sala explosivo Yo sí. este, este majete Y de feito decían que O disco lo que le van a quitar con el crowdfunding Que bueno, por lo que se ve yo, pues lo, lo han conseguido Lo han conseguido mm -hmm. Y bueno, hice yo un concierto que fue en todos los años está ta... rememorar O primer concierto que fació la banda fa dos años Y lo que no sé <risa> yeah, Exactamente No sé si en, en el zorro Como a los dos tres años o si y en explosivo <risa> Bueno bueno sí, lo, buscamos y sí, lo... <risa> si no lo sabes tú que no has meso la canta pues. el, ex, el explosivo para que no que actúen los, los patinetes bueno pues vamos a decir que en el zorro diga que Google diga lo contrario muy bien y si no si lo disamos en ubierto para que la chen se lo mire por horrete. Más cosetas, no tenemos cosa Pues aprovechamos para decir que yo 20 cabodaños de, de Radio Topo Que ya es la segunda vez que lo digo Para que después no me carrañe la, en la resta de compañías y compañeras de la Pero, radio eh, que el 1 de mayo, pues como siempre Pues la radio pues verá Pues bella actividad En Astien o do, do Conillo En la Madalena Se irá informando Entonces nos iremos informando Entonces decimos que sí que ya en explosivo Lo concierto de los Brodis En, y a las 9 de 9, o 20 de abril, o preso en 5 euros y 10 euros con disco. Y estoy lleno más que en taquilla. Qué herramienta qué, qué a internet, eh? oh, Ya te oh, digo, aquí. No avanzan las ciencias. <ríe> Bueno, pues nos despedimos de, de todas vosotras. aquí visamos Fendorella y esperemos que lo lunes venien nos sintonice en punto ah, Nos sentimos o lunes venien 22, vis, víspera de San Chorche y pues eso, a plantar fuerte. Torremeramos que tenemos un blog que es fendorella.wordpress.com y también tenemos eh, Twitter, Facebook ...y bueno, que somos en todas las redes sociales... ...que no. podéis trovarnos fácilmente... ...y ahora ya íbamos con... ...con la canta con la que nos des gozamos de despedir... ...traducida, que lleva acuarela de Toquiño... ...en una fuella cual siquiera... ...dibuso un sol amarillo... ...y con cinco u seis rectas... lle fácil fer un castillo... ...paso los lápiz alrededor de man, ...y me follo un esguan... ...y si fue pleber, con dos peñas tengo un bateaguas... ...si una chisla de tinta cae en un trozo de papel azul... Imachino un inte, una polida gaviota volando en ociel. Va volando, rodeando a gran curva do norte e do sud. Voy con ella, viachando Hawaii, Beijing y Estambul. Pinto un barco de vela blanca, navegando, y de vez ociel ciel y o mar en un beso azul. De entre as voiras vienen salindo un polivo avión rosa y marrón. Toco Lorio, con as suas luces intermitens. Ye pro imaginar y el ye partindo, tranquilo, indo. Y si Achen quiere o puede ferat y si Achen quiere o puede fer aterrizar. En una fuya dibujo un barco de salida. Con cuál buenos amigos bebendo con la vida. De un América taunatra a consigo pasar en un inte. Chiro simplemente un compás y en fue un y en un rol de fue mundo. Un nino camina y caminando plega en la frontera. Y allí dimpués enfren áspera Chen. o futuro ye y o futuro lle una nave espacial que tratamos de fer volar. No tiene tiempo ta compasión, ni tiempo de espera. Sin pedir permiso, cambia la nuestra vida. Dim pues con vida a reír o a plorar. En ese camino no podemos conocer el que vendrá. A suya fin. Garra sabe bien a, a ciencia cierta, an rematará. Imos todos en un paseo plo, poliu, de una acuarela, que un día, a la fin, perderá la color.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 Estante imagina uma linda raivota voando no céu Vai moando, contornando a imensa curva Norte sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim, Estambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar um beijo azul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 Cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolor Gira um simples compasso Num ciclo eu faço um Que descolor